Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y Batalla. Y entre tanta balacera El que revolucionario Puede morir donde quiera El general nos decía Pelén con mucho valor Les vamos a ya repartición No olvidaremos el valor de Víctor Jara dando la cara siempre a la represión Grito es mi leano zapata Quiero que Riley Sin tierra No olvidaremos El valor de Víctor Jara